Cuentos de hadas españoles Harris y su huerta Había una vez A los pies de la montaña a Descanso eterno Una aldea llamada Macuna Habitada por una antigua tribu de nanitos Y en la cumbre de la colina Vivía un alegre anciano Llamado Harris Que tenía una huerta Harris era trabajador Uy. ¿Eh? A ese no es Harris He dicho que era trabajador, no holgazán Ese, ese es Harris Un enano alegre y divertido que adora su huerta La huerta de Makuna proporciona frutas y verduras frescas y abundantes a toda la aldea Sus frutas y verduras siempre estaban frescas y Harris se las vendía a los aldeanos a un precio bajo. Estas verduras están muy frescas. Sus frutas y verduras parecen mágicas. Sí, y además él es muy amable. Nunca intenta engañar a nadie para sacar provecho. Al contrario que su vecino Jonás, que vende sus verduras tres veces más caras. Oh, sí, me había olvidado de Jonás. Con lo amable que es Harris, Jonás es todo lo contrario Un hombre tacaño y avaricioso Jonás antes era el único agricultor de la aldea de Makuma, De lo cual se aprovechaba Los aldeanos no tenían más opción hasta que Harris abrió su tienda Todos dejaron de comprarle a Jonás para comprarle a Harris ¿Cuánto valen las manzanas? Dos manzanas por cuatro monedas de plata uh, ¿Estás de broma? Rico, vámonos donde Harry's Sus frutas son mejores Si esto sigue así Tendré que buscarme una nueva profesión Me pregunto cómo están siempre tan frescas Las frutas y verduras de Harry Y cómo crecen tan rápido Oh, hermano Jonás Nadie compra tus productos Se pudren al estar aquí posados ¿Por qué no lo donas a esta pobre alma? Llevo dos días sin comer absolutamente nada Vete, yo no me dedico a la caridad Al contrario que Jonás Harry solía donar parte de sus cosechas A los pobres que pasaban por su cabaña eh, Toma, Ronnie Llévate unas verduras de sobra para alimentar a tu familia Si necesitas más, no dudes en venir Sin duda eres un ángel de incógnito Que Dios te bendiga Pero lo que no sabían los aldeanos Era que el secreto de la calidad de las frutas y las verduras De la huerta de Harris Eran sus tres ayudantes Tom, Brock y Sue El rocío de la montaña, junto con unos fertilizantes secretos especiales, daban como resultado una cosecha siempre fresca. Pero eso no era todo. Bajo la luz de la luna, bailaban y cantaban en la huerta para que las plantas creciesen más rápido. Cantamos para cultivar la tía. Oh. Un día, Harris recibió la noticia de que su hija, que vivía muy lejos, acababa de tener una niña. Encantado con la idea de convertirse en abuelo, Harris decidió visitar a su hija durante un tiempo. Le pidió a los aldeanos que cuidasen bien de su huerta y que recogiesen las verduras y las frutas que necesitasen ¡Felicita a tu hija de nuestra parte! Mientras los aldeanos se despedían de Harris, Jonás se escondía entre los presentes, conspirando para destruir la huerta de Harris Ahora que se ha ido, tengo una gran oportunidad para destruir su huerta Los aldeanos no tendrán más opción que comprarme a mí. Solo se me tiene que ocurrir cómo hacerlo. Los aldeanos comían frutas y verduras frescas de la huerta de Harris y nunca enfermaban. Todos estaban felices, excepto Jonás. ¡Ah! Pero la gente sigue sin comprar mis frutas, a pesar de que estas son de la huerta de Harris. Haré algo esta misma noche Jonás visitó a una divina para encontrar una solución Hola, Jonás Buscas respuesta a tus preocupaciones Sí, quiero destrozar la huerta de mi vecino Es mala para mis negocios Entonces debes visitar a la otra persona a la que ha afectado su negocio ¿Y quién es? Por favor, dímelo Su nombre es Doctor Extraño, muy extraño Él tendrá las hierbas perfectas para cumplir aquello que deseas Y con eso rápidamente te lloverán frutas y muchas verduras Oh, gracias Jonás fue a conocer al doctor para así crear un plan malvado ¡Hola! ¡Hola! Eh, ¿Qué pasa, doctor? ¡No me lo creo! ¡Por fin un paciente! Dime, Jonás, ¿qué dolencia te trae por aquí? He venido por algo mucho mejor. ¿De qué se trata? Una forma de conseguir más trabajo. ¡Oh! ¿Qué tienes en mente? Usaremos tus hierbas mágicas y por la noche, cuando los ayudantes de Harris se hayan dormido, las esparciremos por sus campos para destruir sus cosechas. Aquella noche, cuando toda la aldea dormía, Jonás se coló en la huerta de Harris y esparció las hierbas mágicas por todo el campo. <risa> Ahora los aldeanos no tienen más opción que acudir a mí A la mañana siguiente Cuando los aldeanos fueron a recoger las frutas y las verduras En lugar de una huerta Se encontraron con un campo árido ¿Qué ha pasado con la cosecha? ¡Están destrozadas! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo alimentaremos a nuestras familias? Sin más opciones Los aldeanos tuvieron que abastecerse en la tienda de Jonás Por un precio tres veces mayor Cuando Harris regresó de visitar a su hija Se quedó desconsolado al ver aquel campo infértil en lugar de su huerta Hemos espartido fertilizantes cada día Y hemos regado el campo Y hemos cantado canciones Pero, Pero nada ha funcionado ¿Qué hacemos? Tranquilos, se me ocurre una idea Tengo fertilizante mágico de la huerta de mi hija Dicen que puede traer a la vida cosechas marchitas e incluso multiplicar su crecimiento ¡Perfecto! Y así, Tom, Brooke y Suk espartieron el fertilizante por todo el campo y lo regaron Creo que con esto bastará Al terminar de regar el terreno fertilizado El fertilizante mágico, junto a las hierbas mágicas del suelo Provocaron que la tierra temblase y se agitase enérgicamente ¡Oh, no! ¡Un terremoto! ¡Corred para salvaros! ¡Ah! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred! No, no, ¡No os falláis! ¡Esperad! Los aldeanos empezaron a correr hacia sus cabañas Entre el caos y el pánico, un sonido rugiente llegó desde las montañas Y los aldeanos observaron incrédulos Ya que empezaron a surgir frutas y verduras desde la cima de la montaña ¡Están lloviendo frutas y verduras! ¡Vaya! Parece que la adivina tenía razón ¡Sí! ¡Vamos a recogerlas! De repente, los aldeanos ya no temían. Se enfrascaron en recoger las frutas y las verduras que caían desde el cielo. Saben bien, igual que las de la huerta de Harris. Es un milagro. Jonás también llegó corriendo y, como los demás aldeanos, empezó a recolectar frutas y verduras. Esto compensará mis pérdidas Voy a probarla, a ver qué tiene de especial Pero el destino tenía una sorpresa guardada para Jonás Cuando dio un bocado, se convirtió en arena ¿Eh? Pero, ¿qué, qué, qué ha pasado? Jonás cogió otra fruta para darle un bocado ¡Dámela! ¡Dámela! No servirá, se convertirá en arena Ronnie probó la manzana y estaba perfectamente mm, A mí me sabe bien ¿Qué? ¿Por qué se convierte en arena cuando yo la pruebo? Y Ronnie mágicamente se convirtió en la adivina ¿Qué? ¿Pero quién eres? Soy el ángel de la buena fortuna, Felicity Y cuando acudiste a mí Me contaste que querías destruir la huerta de tu vecino Quería que aprendieses que si le deseas el mal a alguien Algo malo te ocurrirá a ti también Así que debes ser bueno Y hacer cosas buenas por los demás Para que a ti también te sucedan cosas buenas Jonás se avergonzó de su comportamiento Y quería disculparse por sus errores Se acercó de inmediato a Harris que estaba en su huerta Harris, he sido un vecino horrible y un mal amigo Fui yo quien envenenó tu huerta He venido a pedirte perdón y a preguntarte Si querrías que labrásemos la tierra y vendiésemos frutas y verduras juntos de acuerdo, amigo, te perdono lo que has hecho Oh, sin duda eres un buen hombre Te había malinterpretado Empecemos a labrar nuestros campos, ¿quieres? Y así, Jonás y Harris ahora tenían el doble de terreno para cultivar sus cosechas Y juntos, también con Tom, Brock y Suk, cantaron y bailaron Y vendieron sus cosechas a los aldeanos. El viejo Harris y su huerta. ¡Via, via, Cantamos para cultivarla. ¡Via, y via